Patricia Racha León, buenas tardes. Racha <risa> ¿Eres de Bolivia? Sí, de Bolivia. ¿Y llevas aquí ocho años? Sí, ocho años. ¿Y qué tal? pues bien, bien. muy bien. Sí. ¿Eres eh, costurera, vamos a decir? Sí, vestido de todo. Vamos a hacer un poco de propaganda, Patricia, que alguien si necesita algo de coser o así, que venga a la radio... Y ya ya le man, te mandaremos a ti el trabajo te parece muy bien estás trabajando ahora hoy no porque recién he llegado de mi país has estado en bolivia entonces sí, He estado he venido morenita de mucha mucho sol y pues bueno, estoy aquí nuevamente en el país vasco y de bolivia de dónde eres eh, de Santa Cruz uh -huh. sí, donde hace mucha calor y cómo es la navidad en bolivia? Pues en Bolivia, eh, Bolivia es grande, ¿no? Pero donde yo vivo, Santa Cruz, eso le diré porque yo creo que en otros lugares es diferente, ¿no? La Navidad compartimos con toda la familia, los hijos, los sobrinos, pues cenamos, reventamos cohetes que le dicen petardos aquí. <ríe> y bueno, y cenamos a la medianoche, felicitamos a todos. ¿Es una fecha muy importante? Sí, sí, muy esperada. ¿Y coméis mucho como aquí? Mucho, mucho. Y bailamos y amanecemos <ríe> bailando. ¿Hacéis fiesta entonces? Sí, sí. ¿Los mayores también? Sí, sí. ¿Entonces se hace fiesta en familia? En familia, sí. ¿Y con amigos? ¿Tenéis costumbre? Sí, sí, igual. En la familia, el que viene es bienvenido, el que se acopla, bienvenido a, a pasar Navidad. ¿Y tenéis alguna figura que hace que trae regalos, como aquí sí. el Olenchero? Sí, sí, Papá Noel, uh -huh. pero en realidad pues no es él, ¿no? Pero a los niños se les engaña, sí. Claro, los niños y las niñas son los reyes de la casa esos sí. días. Y hay niños que ni duermen esperando, esperando que Papá Noel llegue y le dé los regalos. Pero otros que se duermen, pues al otro día de mañanita se van al árbol y ya está su regalo. Y desde que viniste aquí, ¿cómo pasas las Navidades? ¿Has ido alguna vez para las fechas de Navidad? No, no he podido ir. Tengo mi hermana, pues mi hija viene de Madrid, la mayor... Y así, amigos, que somos de Bolivia, pasamos juntos. ¿Y aquí también hacéis fiesta o solo lo no, dejáis no, para Bolivia? No podemos hacer fiesta porque el vecino se enfada. Ay. Y ya para Año Nuevo ya casi que no es la familia. Cada uno se va de cotillón, paga un local cierta cantidad y se divierte y le dan de todo en el cotillón. Uno baila, bebe, hasta el amanecer. ¿Y te sigue gustando la Navidad aunque estés aquí? Sí, sí. sí. Me gusta bastante. Bueno, pues eh, aquí decimos, Soriona, que te hago berrión. Igualmente, gracias.